Este programa es presentado por RT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Si me lo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes abrigando el camino. Haciendo a cada paso lo mejor del olvido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo las calles se confunden con el cielo. Hola, hola, hola. Buen fin de para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más botadas. Bienvenidos al ranking de la radio sin miedo. No es sueño, es imposible. Vamos comenzando este programa segundo fin de semana de julio y aquí estamos presente junto a vos para compartir las 20 más jotas, el ranking de la radio. La suerte está contigo. Durante toda la semana votaste en triple www.las20masvotadas.com a través de la aplicación para Android, las 20 más votadas y también a través de la página de la radio, allí registrás tu voto de lunes a viernes y cada fin de semana nos encontramos acá para compartir cuáles son las 20 más votadas de esas 40 canciones que vos votaste. Además, hoy hay 3 artistas que están abandonando el ranking. En un rato vamos a ver de quién se trata y 3 artistas que hoy están ingresando al ranking y como todas las semanas Te presentamos 6 nominados, de esos 6 el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Nos presentamos, mi nombre es Walter González, en los controles Adrián Gómez, musicalización a cargo de Laura Moreira, Nico Alfaro en las locuciones, Manu Valenzuela, perdón, Manu Valenzuela en las ediciones, a quien le mandamos un abrazo gigante, todos ayudando a que este programa salga adelante. Esta es una idea y realización de RT Contenidos con unidos para radio y televisión. Estamos escuchando a Rosana junto a un montón de artistas haciendo esta nueva versión de Sin Miedo que la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 17. Hoy se ubica en el puesto número 26. Gracias a Topfotos y está necesitando de Topfotos, eh, así que a votarla durante la semana si te gusta Rosana y todos estos artistas que participaron en esta nueva versión de Sin Miedo, tenés que votarla. Todo esto lo ver más vos, lunes a viernes en las 20@topfotos.com. Comenzamos la cuenta regresiva. Comenzamos con el puesto número 20 y hablamos de un ascenso de 10 lugares, es decir, la semana pasada puesto número 30. Hoy puesto número 20 para Morat, Sebastián Yatra. Esto es bajo la mesa. Puesto número 20. <risa> tocqué tus pies debajo de la mesa quise que pareciera un accidente pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente de leer mi mente no suelo hablar delante de la gente y no sé si fue la última cerveza o si contigo todo es diferente y perdí la cabeza cómo puedo hablarte sin hablarte y decir todo debí ensayarlo pero yo ni modo Yo sé que tú, tú sientes algo por mí ¿Por qué negar este amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú, no estás aquí son las estrellas en la madrugada como mi corazón en tu mirada como se pierden dos palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada yo sé que esto no es casualidad lo sé eso que se siente y no se sé. sabe solamente pasa si el amor es de verdad y la verdad es que te pasa a ti también yo sé que te pasa a ti también no me mientas que se siente otra vez te lo diré Yo sé que tu Tú sabes bien que no fue un accidente Como la luna y el sol que esta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás hoy a mi lado Sé que tú vas a llegar. Comenzamos con el puesto número 20 de esta semana donde nos encontramos a Moret y Sebastián ya trasciendo bajo la mesa y ahora estamos escuchando a Luis Fonsi con Girasoles. El agua viene con caricias que se van. La semana pasada Luis Fonsi se ubicaba en el puesto número 20. Con él arrancábamos hoy desciendo un lugar y se ubica en el puesto número 21 Ahí, ahí a nada estuvimos que arrancar con él Te esperaré, te esperaré Puesto número 21 para Luis Fonsi Si vas con un beso aquí estaré Todo esto a los más voces en www.las20másvotadas.com Y desde la aplicación para Android, las 20 más votadas ¿A dónde vas sin decirme nada? Vamos hacia el puesto número 1 y sin parar Suena okay. Tito el Bambino Ahora se toque respira pa, pa, Parruco con la fecha descubierto Esto es Ceba La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 19 del ranking Hoy te tengo que contar que lamentablemente se ubica en el puesto número 31 ¡Ay! ¡Solibar! Descendió, descendió Farruko, descendió Tito el Bambino. Si te gusta esta canción, tenés que votarla a www.las20masvotadas.com. Hablamos de descensos para Tito el Bambino Farruko y hablamos de ascenso para Manuel Carrasco, que la semana pasada estaba ingresando al ranking, sí, ingresaba al puesto número 29, a 100 de 10 lugares y hoy se ubica en el puesto número 19 con Me Gusta. Me Gusta. Puesto numero 19 Me gusta tu desplante provocado Me gusta tu me voy pero te llamo Me gusta tu verdad más testaruda Me gusta hacer la fiesta en tu cintura Me gusta tu mirada firme y loca Me gusta cuando dele cosme tocas me gusta tu si quiere ya no vuelvo me gusta como vivo en tu veneno me gusta tu actitud si vas a qué le me gusta estas tonta y tú le sigues me gusta tu cariño no te metas me gusta yo el león y tú la princesa me gusta tu verdad sin apellido Me gusta ver tu nombre con el mío. Me gusta, tú no quiero ver a nadie. Me gusta que con un beso me calles y aunque por momentos te maldiga, sigues siendo el salvavidas de este torpe corazón y por más que huyo no resulta. El veneno que esparces en mí me gusta. Me gusta cuando te pones valiente Me gusta que no te conformes siempre Me gusta fuego y cama en el naufragio Me gusta yo nadando cual diga prio Me gusta tu tranquilo todo llega Me gusta mientras te quitas las medias Me gusta tu locura entre adoquines Me gusta que la madrugada fine, me gusta tú eres mío y no de nadie. Me gusta tú eres mía y ya lo sabes. Me gusta que me lleves la contraria. Me gusta que no me bailes la cua. Me gusta que no haga falta un mensaje. Me gusta yo lo sé y tú lo sabes. Me gusta tu pelea con el mundo.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 Y me gusta ver como mis pasos te prefieren, me gusta perder cuando me gana tu osadía, me gusta tu gesto cuando estallan rebeldía, me gusta que me asaltes y te lleves todo, y quisiera ser la excusa tonta que disparé, una pasión guardada la que no le diste a nadie, el tesoro incierto que es de robo cual pirata, me gusta que me beses y te lleves todo. Y te lleves todo Y te lleves todo Todo, todo Todo, todo Me Es que pierdo la razón por la manera en que lo digo, pero así soy yo. Te juro que solo quiero pedirte perdón, aunque presiento que ya es tarde para esta canción y aunque no quieras escucharme. Suena Alex Ubago con la esperanza de que un día puedas entender. Te pido otra oportunidad. Se llama esta canción de Alex Ubago. A Al verme equivocado, pero ya pagué. No que se olvidarte pero no Alex Ubao que mantiene su lugar al igual que la semana pasada puesto, aseguro, número, iría, bien, bien, puesto número 37 Bien bien con el número 37 igual está en zona complicada en los últimos 4 lugares están necesitando de tus votos Recuerda que vos votas de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com okay, okay. O desde la aplicación para Android y las 20 más votadas Y a través de la página de la radio Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el número 1 Estamos en el puesto número 18 Hablamos de ascensos, hablamos de ascensos de tres lugares Ahí nos encontramos con Cali y el Dandy Sebastián Yatra y esta versión de Locura Puesto número 18 A veces no lo entiendo, espera el tiempo vuela. Te conocí cuando estábamos en la escuela. Pasaron tantos años y un te pienso. Vecitos escondía la luz de la vela. Cuando tú fuiste mía y yo fui tu yo. Bailábamos de no importante fuera. Maldito el tiempo, maldito el orgullo. Yo ya no sé dónde estás. Ya atrás, ya atrás. Si o no te vuelvo a eh. ver. no solo me pesa yo te jure amor eterno pero eso ya no interesa hoy el amor ya no vale esa palabra no pesa hoy cada filtro en tus fotos tapa la lágrima besándome en el cuarto de su hotel recuerdo tu boquita dulce como miel la de me quita cada noche en tu piel te intactas mis promesas de papel y si me pides que vuelva Si yo no te vuelvo a ver eh, eh yo me voy en lo que sé eh, eh y me hace falta tu cintura que toda locura yo te extraño mujer y nunca encontraré la cura será una locura no vuelves a ver siento que me quitaron un Cuando mi alma no está se va la vida, la celao por de mi vida este va. Que en un espejo sin reflejo que hace el matacingeo y cago yo así si ya no sé ni dónde está. Yo me río por fuera, por dentro lloro. Y entre más me alejo más te adoro. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y ahora yo estoy solo. El número 18 esta semana para Cali el Landi y Sebastián Yatra haciendo locura. Rumbay. Dice que ya no te importo más. Suena Rumbay. Esto es te va a doler. Ojalá que te duela más. Jurás que sigo pendiente Te tengo que contar que a los chicos de Rombay La semana pasada se ubicaban en el puesto número 31 Hoy ascienden, ascienden, ascienden, ascienden 17 lugares Y se ubican en el puesto número 24 de esta semana Te va a doler, te va a doler Cuando me vas con otra Y nos quedamos ahí en el puesto número 18 con Cali y El Dandee y vamos a hablar por primera vez de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. En este caso a quien vamos a nominar es a Camilou. Sí, a Camilou que canta esa hermosa canción dicen junto a Marcela Moreno. Ahora sacó esta nueva canción se llama Para el amor. Escúchenla si te gusta entonces a votar por Camilou. Toda la semana te presentamos 6 nominados de esos 6 el próximo finde serán los 3 más votados por vos. Primera nada entonces Camilo para el amor Al fin logramos vernos por dentro perdonar y volver a empezar Fuimos culpables e inocentes por defecto de formar parte de un cuento real. Te extrañé un montón. Te pensé mucho más y pensé en llamarte un millón de veces para charlar de lo que pasó. Y lo que pasará de las fantasías que convertimos en realidad de cuando el mundo siga girando y nosotros detrás lo único que espero de los dos es que lo cierto no nos scene de dolor Palabras sean honestas Y que contemos sin darle vueltas Para lo bueno, para lo malo y para el amor Para lo bueno, para lo malo y para el amor Ahora que puedo volver a confiarte todo Que puedo mirarte y reír como lo hice hacer era que juntos logramos buscar el modo de entendernos sin preguntarnos tanto el porqué te extrañé un montón te pensé mucho más y pensé en amarte un millón de veces para hablar de lo que pasó y lo que pasará Fantasías que compartimos por celula Te cuando el mundo siga girando y nosotros detrás Yo único Escuchando las 20 más votadas El ranking de la radio Como todos los fines de semana Ahí va Y escuchamos A los chicos de Maná Esto se llama Como Diablos Es lo nuevo de Maná Que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33 del ranking Y hoy se ubican en el puesto Número 35 Me he ahogado entre tus Lo siento, miel. Puesto número 35 para Maná. Qué jodido cuando te fuiste con él, cómo diablos. Que te tan solo que perdido la razón. Como todos los viernes de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Estamos en el puesto número 17. Hablamos de ascensos de 9 lugares. Ella es la Sole y esto es lo nuevo titulado La Valeria. Bueno, esto número 17. la que te pobre en algo tenía un poco de toda campo y sus ojos el mi sin importar ninguna opinion de la familia juraron un amor para toda la vida la tose el crucifijo fui una lapicera regalo su una voz un paño de seda dejaronse una tarde cerca de la escuela la gente murmuraba que no vea tan bella se casó la valeta. con la moto del tío de afuera el cura de Casilda y la suegra con noir con cara de velorio miraba lecer se consolaba con la nueva cenicienta luego pasaron a un amor sin barrer y tuvo que marchar siempre no lo quisiera se lo llevo su dios al que siempre le reza amores como esos ya casi no quedan sega sola Sole, Sole Pastoruti La Valeria Y esta semana se ubica en el puesto número 17 del ranking Todo esto a los hermanos voces de lunes a viernes en www.lasveintemasvotadas.com Y desde la aplicación para Android, las 20 más votadas Estamos escuchando ahí de fondo ahora a los chicos de Rake de cuando llegaste junto a Morat que duelen mas porque me dicen que me olvidaste la me bella me olvidaste, y la bestia se llama lo nuevo de Rake que hoy desciende 11 lugares en el ranking así es la semana pasada puesto numero 22 hoy puesto numero 33 tal vez se acabe esta noche tal vez se borren sus huellas tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella que me olvidaste non odi y vas avanzando en el ranking. Nos encontramos en el puesto número 16 que viene con cambios, atención, mantiene su lugar al igual que la semana pasada, estamos hablando de Ricardo Montaner, Ricardo Montaner que se ubica en el puesto número 16, pero atención, vos estabas botando a ausencia y ahora saca esta nueva canción, Ricardo Montaner se llama Madrugada, es lo nuevo, lo nuevo, acá siempre escuchás lo más nuevo de cada uno de tus artistas. Si no está en el ranking ahí se lo nomina para que pueda ingresar y si ya está dentro del ranking reemplaza la canción para evitar tener 2 3 4 canciones de un mismo artista, ¿bien? Entonces así tenemos una canción de cada uno. Puesto número 16 para Ricardo Montaner, entonces esto se llama Madrugada, escúchalo y si te gusta entonces a seguir votando por Montaner. Puesto número 16. De madrugada Dejaste un universo Aquí en mi cama Mi cuarto Más desierto Que el Sahara que me he perdido hasta a mi mismo y aunque intente estarme junto folia No sabes cómo se llama el tema. Madrugada, lo nuevo de Ricardo Montaner. Puesto número 16 esta semana para Montaner al igual que la semana pasada. Si te gustó lo nuevo de Montaner, entonces a seguir votando. Ten en cuenta que no vas a votar más a ausencia que al nuevo, sino que vas a votar esto, esto el es álbum más novito novito de todos. Se llama Madrugada. Y hablando de canciones nuevas, vena lo nuevo justamente de Cristian Castro Se cerraron sus ojos sin que nadie la viera Cuando vuelve a la vida se llama esta el canción Eso de una despedida La semana pasada la estábamos nominando Y te tengo que contar que hoy Cristian Castro está ingresando al ranking Gracias a tus votos Es uno de los tres artistas que hoy Ingresa al ranking, ingresa al puesto número 30 Es la tercera canción más votada Gracias eh, a vos Así que hoy ingresa al puesto número 30 Seis nominados de esos seis sí Ingresan los tres más votados con los sueños ahora todo está en tus manos ¿llega el podio? ¿no llega? ¿en qué puesto lo dejamos? todo esto lo armás vos de lunes a viernes en las 20 más votados punto com será un abrazo el agua en el desierto y en la aplicación para Android las 20 más votados y también a través de la web de la radio, cuando vuelva a la vida el nuevo de Cristian Castro lo escuchamos un poquito, dale A sanar mis heridas Cuando vuelva la vida Recordaré el aroma de las flores Me dejaré embriagar por sus colores Será nuevo el cariño Como cuando era un niño probó la inocencia. Si te gusta Cristian Castro, si te gusta esta nueva canción, entonces a votarla, ya está dentro del ranking, ahora está en tus manos. Seguimos avanzando, nos llegamos al puesto número 15, donde hablamos de descenso de un lugar, es decir, semana pasada puesto número 14. Hoy, puesto número 15 para Talía por Amar al Arte. Puesto número 15. Por amor a la te dejaron describirse de historias para contarte se secaron los mares de sueños para despertarte por amor a la arte la noche se hizo de día borrando la oscura sombría de tu soledad Por amor al arte, tal luna se bajó del cielo pa consolarte. Las nubes dejaron paso al sol para iluminarte. Por amor al arte, tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu solea. Y apareció en tu vida La chica de tus sueños Tu princesa herida Ella curó tu infierno Lo que tú no sabías Que aunque nacieras princesa No querías un rompeo Esperabas a Julieta Nadie supo explicarte Por qué la querías Que el hombre de tu vida Se llamaba María Pero escúchame amiga Si ella también quiere amarte No hay que la Yo sé es pura monra el arte O he amor el arte lloraste lágrimas de miedo hasta secarte dejaste a un lado cada duda para lanzarte ten salir adelante rompiendo por fin las cadenas de tu soledad ya aparecío en tu vida la chica de tus sueños tu princesa querida ella curó tu infierno lo que tú no sabías que aunque nacieras princesa no querías un rompeo esperabas a julieta nadie supo Sejattam si quien quiere amarte, no hay que darle más vuelta, yo sé que es por amor a la arte, y al fin te ilusionaste, saliste y gritaste, adiós soñera, que apareciste en tu vida, esa princesa herida Amaba María, por tu soledad. Nadie supo explicarle por qué la querías, que el hombre de tu vida se llama Molina, pero escuchando a amiga si ella también quiere amarte, no hay que darle más vueltas. Yo sé, es pura monrada. Soy un de los Él en París en la Torre Eiffel seguirá siendo París Aquí no vuelvas pues well no te necesito No te necesito Soy Abraham Mateo bajo la ciudad tiempo para lidiar Cuando ve quishin go va este mal porque me voy a lo que sea La semana pasada esta canción estaba ingresando en el ranking ingresaba el puesto número 28 y atención que hoy se ubica en el puesto número 40 del ranking que se ubica en el final de esta lista atención que si la semana que viene sigue así lamentablemente va a tener que abandonar el ranking así que si te gusta Bran Mateo si te gusta BQ es cuestión de votar de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com Hace un ratito escuchamos a Talia en el puesto número 15 con programar al arte y nos vamos a quedar ahí nos vamos a quedar ahí en el puesto número 15 y vamos a hacer un bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar, en este caso reversionado acá, reversionado en el año 2020, este clásico, esto es Resistiré, cantado por un montón de artistas, escúchalo. tiere and Resistiré, cantado por un montón de artistas, en este caso Resistiré México, se llama esta versión, ya que son dos artistas mexicanos y es con el fin de eh, juntar fondos, en este caso para la unidad temporal de COVID-19 que se encuentran en la Ciudad de México. En esta canción escuchamos a Ida Cuevas, a Belinda, a Beni, a Bronco, a Camila, a Cristian Castro, a DLG, a, a Edith Márquez, a Gloria Trevi, a las chicas de Hash, a A Horacio Palesia, a Kinky, a Leonel García, a Lexi Madera, a Lila Downs, a María José, a María León, a Mac Davo, a Mijares, Moemia, a Katy Cantú, perdón, a Katy Cantú, ahora sí, a los chicos de Río Roma, Rodrigo Dávila, Sandra Echeverría, Simena, Jair, Arat, Aertze, Axel Muñiz, Castro, Cucho Rivas y Caia Lena pero no es la única versión que hay. Hay un montón de versiones de Resistiré ¿eh? y te invito a que lo busques eh a través de de YouTube, a través de de las redes sociales, que hay un montón de versiones porque también salió esta versión que vamos a escuchar también hacemos un dos por uno ya que estamos en esta versión participan Alex Ubago, Andrés Suárez, Álvaro Solar, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Bisbal, David Otero, David Sommer. Despistaos, Diana Navarro, De Vincio, Efecto Mariposa, Efecto Pasillo, L, Georgina, India, José Merce, Josemi Carmona, perdón, Manuel Carrasco, Melendi, Miquel, Y la noche no me deja en paz, Neil Moliner, Cuando siente miedo del silencio, pastora Soler, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rosalyn Russo, Sofía Shear y la española Vanessa Martín. Y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo. Me volveré de hierro. Dos versiones diferentes de dos países diferentes. Y todos luchando por lo mismo, ¿no? Todos luchando por el COVID-19 En este caso, todos artistas españoles Escuchamos la versión México y escuchamos la versión España La resistiré Y aunque los sueños se me rompan enero en este caso para juntar juntar fondos para cáritas. Así que también te invito a que puedas comprar estas versiones, estas nuevas versiones eh a través de de las redes sociales y a través de YouTube obviamente buscándolo. Resistiré en este caso de España, o resistiré México. Y hablando de juntar fondos, que hay en tus ojos con solo mirar. Escuchamos a Diego Torres. Fonda un montón de artistas. Caminar. haciendo esta nueva versión de color esperanza, la vengo con, con el propósito de juntar fondo para la cruz roja que las ventanas se pueden abrir la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 23 hoy desciende dos lugares y se ubica en el puesto número 25 la pena una vez más. a ver qué se puede Seguimos avanzando con el ranking de la radio y llegamos al puesto número 14. Nos encontramos con Fran Ariel, que la semana, esta semana estuvimos hablando con él y podés revivir la entrevista en la web también, en ¿eh? las20masvotadas.com o ingresando a soloexitos.ritcontenidos.com, nuestro programa semanal. Ahí estuvimos conversando con Fran Ariel, así que hay una entrevista que no te la podés perder. Si te la perdiste, ya te digo, metete a la web y de a escucharla, en las20masvotadas.com. Hoy Fran Ariel se ubica en el puesto número 14, con Te Voy a Olvidar. Puesto número 14. andando te voy a olvidar, se llama esto que suena en el puesto en número 14. Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 14 y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos seis nominados, de esos seis el próximo finde ingresarán los tres más votados. Ya escuchamos a Camilo haciendo Para el amor. Ahora quien vamos a nominar es a la oreja de Bangob que saca esta nueva canción que se llama Te pareces tanto a mí. Escuchalo y si te gusta entonces a votarla te recuerdo. Del próximo fin de los tres más votados de los seis que te presentemos hoy ingresarán al ranking. Escuchá esto, lo nuevo de la oreja de Van Gogh se llama entonces Te pareces tanto a mí. 20 más oídos. las 20 más votadas el ranking de la radio como todos los fines de semana y suena Yera junto a Yanne y lamentablemente te tengo que decir que Yera hoy está abandonando el ranking los votos no fueron suficientes y se ubicó esta semana en el puesto número 42 lamentablemente esto es así todos los fines de semana se van tres artistas Igual Trangi, si te gusta la música de era, andes a no esperar que apenas saque una nueva canción lo vamos a estar dominando nuevamente para que pueda ingresar al ranking. No sé que no. Siento que mi pulso ya salera. Estás escuchando el ranking de la radio, estás escuchando las 20 más votadas como todos los fines de semana, canciones que vos votaste durante toda la semana en las20masvotadas.com en la aplicación para Android las20masvotadas y a través de la web de la radio. De estemos, no te pido que me invites a entrar. Por mi lado estoy Disuena Fonseca. Hoy es uno de esos días. Junto Andrés Cepeda. Camino a tu casa. No quiero encontrar atajos si es largo el camino. Se llama esta canción Fonseca la semana pasada se ubicaba en el puesto número 25 del ranking. Hoy desciende 13 lugares y se ubica en el puesto número 38. Atención, atención, que está en zona complicada. Están en los últimos 3 lugares del ranking. Quiero acompañarte hasta tu casa. Lamentablemente, si la semana que viene queda en este lugar, se va a ir del ranking, así que está necesitando de tus votos. Si te gusta la música de Fonseca, a votarlo www.las20masvotas.com. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el número 1. Llegamos a El puesto número 13 Hablamos de descensos de dos lugares Es decir, semana pasada Puesto número 11 Hoy, puesto número 13 Para Mau y Ricky, Obby on the Drums Esto es Sigo Buscándote Puesto número 13 Sí, sí Obby on the Drums Sí No me acerra tú cómo es que suena tu voz yeah. Será que somos dos te está pasando a ti Será que llevas rato pensando en mí Y cuando tú te quieres or mira tu cuerpo se acelera por mí ¿Dónde estás sí. uh. Yo sigo buscándote Nunca te olvidaré Yo sigo buscando sigo buscándote Por dónde voy Pregúntese Akira si te he visto a diario ahí yo no sé pero yo sigo buscando sigo buscando dime ¿me enamoraste de la manera en que tú lo sabes sin necesidad de llave ni clave dime cómo lo hiciste cómo lo hiciste ey ¿dónde estás sigo buscándote nunca debo No sigo buscándote por dónde voy Yo quiero escuchar tu voz Me quiero morir de amor Yo sigo buscando sigo buscándote Tanto tiempo perdí Dios como más rico somos de conocido, encontrarte a Dios se lo pío, baby ven y baila conmigo, es algo ilógico e irónico pero así, pero así es el amor, óyeme bien, así es el amor, así es el amor, es que todo enamorado de una mujer que ni siquiera he besado, ey, ¿dónde estás? sigo buscándote, nunca te olvido Yo sigo buscando, sigo buscandote Por donde voy Yo quiero escuchar tu voz Me quiero morir de amor Yo sigo buscando, sigo buscandote O oh, be on the drums, on the drums, on the drums Mau, Mau y Ricky Mau, ma, Mau y Ricky sonando en el puesto número 13 Lo oh, mayor es O be on the drums De Cristo Man puesto número 13 del ranking esta semana para sigo buscándote, sigo buscándote y sigo buscando te yo sigo buscando sigo buscando te y atención atención escuchá esto es lo nuevo de juanes junto a la orquesta filarmónica de bogotá reversionando este clásico ya de juanes titulado fíjate bien que te tengo que contar que hoy Juanes desciende 10 lugares en el ranking, estaba en el puesto número perdón, desciende 12 lugares, estaba en el puesto número 10, esta semana se ubica en el puesto número 22. Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras. Y no parece que termina aquí Espera atención, vos estabas votando Querida de Juanes Ahora vas a votar esta nueva Versión de Fíjate Bien Fíjate bien clásico de Juanes reversionado en este dos mil veinte no vaya a ser que una mina junto a la orquesta filarmónica de Bogotá ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mí puesto número veintidós para Juanes que no parece que termina aquí Veo este clásico de Juan, si te gusta, fíjate bien. Ah, ha tardado, ha tardado el lunes. No parece que termine aquí. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el número 1. Llegamos al puesto número 12 y nos encontramos con en el mismo lugar al igual que la semana pasada, se mantiene en el mismo lugar. Ella es Tini en esta versión contra Raik, versión de Red Hot. Esto es Besáme. Puesto número 12. You got something about you, something about you, blow me away. I think for you without you, for you without you, just ain't okay. It's half a billion people, but it's you that I want to taste. You got something about you, something about you, drive me insane. I need to know right now, oh, won't help me? I want you held in ya. So I got the way out. se llama está de chanky esto se llama muévelo toda la mano va arriba muévelo. Tenemos que contar que Nikki Yam esta semana mantiene su lugar al igual que la semana pasada, puesto número 32 en el ranking. Todo esto en más voz duro, no... de lunes a viernes en las 20+j.com y desde la aplicación Brandro y las 20+botadas. Estamos avanzando en el ranking. Al llegará, eh. Llegamos al puesto número 11 y en un, un ratito hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking en el día de hoy. Puesto número 11 de esta semana que viene con un descenso de 2 lugares, es decir, semana pasada apuesto número 9, hoy 11 para Camilo Pablo Alborán. Esto es el mismo aire. Puesto número 11. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borras también mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos. Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola como estas Tu y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Y ahora estamos frente a frente Yo labios no querían solverse y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Látate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte te diría de te pero el que se va soy yo. Y cuando me vaya me llevo el reloj para llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido. Todas las memorias las llevo conmigo, tú y yo, tú y yo.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 Los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. El mismo aire, la música junto a Camilo y a Pablo Alborán sonando en el puesto número 11. Y ahí nos vamos a quedar, nos vamos a quedar en el puesto número 11 y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar todas las semanas. Te presentamos 6 de esos 6 ingresan los 3 más votados. Ya escuchamos a Camilou para el amor, escuchamos a La Oreja de Van Gogh Te pareces tanto a mí Y ahora a quien vamos a nominar Es a Beret Beret que saca esta nueva canción Se llama Aún me amas Escuchalo y si te gusta entonces A votar, a votar por Beret A votar por esta nueva canción Aún me amas Te recuerdo, todas las semanas Te presentamos 6 nominados De esos 6 ingresan los 3 más votados Aún me amas Te amo, dime cuánto más con las mismas canas, siempre dando todo y nunca la cara, ya no me puedes cegar, solo hielo ya mi mirada no me ama, yo si espero de ti no recibo nada, no toques me abrazas y no me sanas, ya no te quiero intentar, tan solo hay cristal que se clava Nucca esperes que te olvide ni olvides que te espero Aun haciendo lo correcto, mil errores de nuevo Tú no pones de tu parte si me quieres entero Cómo tener paz contigo si en ti mismo hay un duelo Ya me he convertido en todo aquello que siempre odio Y quizás pa' perderte sea mejor Empezamos por amor al arte y apenas sin darnos cuenta Hicimos tan solo del arte amor Aun oh, me amas Dime a cuantos más con las mismas ganas, siempre dando todo y nunca la cara. Ya no me puedes cegar, sola y hielo ya en mi mirada. No me amas, si espero de ti no recibo nada. Noto que me abrazas y no me sanas. Ya no te quiero intentar, tan sola y cristal que se clava y al final... Queriendo cambiar a mí me cambiaste y al final entraste en mi vida y sola te echaste y al final ¿Qué hacemos con todo lo que no hicimos los días que no vivimos al final? Porque me duele mucho más saber lo que quedaba, aunque yo fuese ruina tú venías y me juntabas Diferentes medidas que aún así sí que encajaban, queriendo prender fuego sobre pólvora mojada Si yo buscaba la manera de arrancarnos cada miedo tu encontrabas la manera de ponerlo de nuevo como voy a devolverte todo lo que me diste si contigo tan solo yo tuve menos Aún oh, me amas, dime a cuantos mas con las mismas ganas siempre dando todo y nunca a la cara ya no me puedes cegar, sol y hielo ya en mi mirada Aún oh, me amas, yo espero de ti, no recibo nada Que me abrazas y no me salas Ya no te quiero intentar Tan solo hay cristal que se clava Yo no sé de qué manera Volveré en lo oscuro claro O a partir de qué distancia No pudimos separarnos Tú dejaste entrar al miedo Y yo no paré de echarlo Y a la de lo que lloramos, sola y parro. Aún me amas, dime a cuantos mas, con las mismas ganas. Siempre dando todo en un a la cara. Ya no me puedes cegar, sola y hielo ya en mi mirada. Aún me amas, si espero de ti no recibo nada. Noto que me abrazas y no me sanas, ya no te quiero intentar frai que tal que se te va ¿Por qué crees que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, Visítanos en Egipto www.las20mabotadas.com El ranking, lo harás más vos. Aquí me voy a quedar Cometo cuidar este suelo cargado de historia, ilusiones de suelo. Si vos querés que un artista ingrese a las 20 más votadas, simplemente tenés que votarlo. Y esto lo armás vos en el ranking, lo armás vos, tal cual lo dijo Nico, nuestro locutor estrella. Quédate en tu hogar. Y vos votaste durante toda la semana a full en www.las20masvotadas.com. Por Kiro y te tengo que encontrar que hoy Kiro está ingresando al ranking con esta nueva canción titulado Todo será mejor. Decir adiós. Ahora todo está en tus manos. Kiro ya está dentro del ranking. ¿Llega al podio? No llega. ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armamos de lunes a viernes en las 20másbotadas.com y desde la aplicación para Android las 20 más votadas. Además, también sabéis que podéis votar en la página web de la radio. Volveremos a los abrazos. Esos que hacen sentirnos la Y ya no habrá cansancio ni excusas Para llevar al parque a tus hijos Y sentirás orgullo en el pecho Cuando sonrían nuestros abuelos Te sentarás a oír sus historias Porque tenerlos es una gloria No faltará el te quiero a un amigo La mesa llena con la familia Haremos gracias cada mañana Pues nada vale más que la vida Todo será mejor Son un pintador de amor. Qué okay, bueno, la música de Kilo todo será mejor, ya está dentro del ranking, así que ahora todo depende de www.las20masbotadas.com. ¿Te parece si hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking en el día de hoy? Tú, tú sientes algo por mí. Puesto número 20 esta semana para Morat. Si Sebastián Yatra bajo besos. la mesa. En el puesto número 19 esta semana nos encontramos con Manuel Carrasco. Y aunque por mal diga, Semana pasada esta canción ya ingresaba al ranking y hoy ya se ubica en el puesto número 29 con Me gusta. Me gusta y un abrazo cual digo frío. Me gusta tu tranquilo todo llega. Me gusta mientras te quitas las medias. En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con Cali el Dandy, Sebastián Yatra, locura. Y me hace falta tu cintura, qué tu locura, yo te extraño mujer. Y nunca encontraré la cura, ser una locura, no vuelvete a ver. En el puesto número 17 esta semana nos encontramos con La Sole, la Valeria. La foto con la moto del pío de afue el cura de casilla y la suegra con nue con cara de velorio miraba el cen se consolaba con la nueva cenicienta luego pasaron años de amor sin ver y tuvo que marchar siempre no lo quisiera te lo llevo so dios al que siempre le reza amores como esos ya casi no quedas y dices se casula Puesto número 17 esta semana para La Salle, la Valeria. En el puesto número 16 esta semana nos encontramos con lo nuevo de Ricardo Mondaner, titulado Madrugada. Unos sí, si huesos que me diste nos morró la, la madrugada. La madrugada. Madrugada. De nuevo de Ricardo Mandaner en el puesto número 16. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, tu princesa irida, ya curó tu infierno. En el puesto número 15. Si aunque no fueras princesa, nos encontramos con Talia. Si un romeo esperabas a Julieta. Por amor al arte. Porque la querías, que el nombre de tu vida se llamaba María. Pero escúchame amiga, si ella también amarte, no hay que darle mas vueltas yo se, es pura mombra al arte que hermosa cancion, y aca pasamos por todos los géneros, no, balada reggaeton salsa en el puesto numero 14 te voy a olvidar la musica junto a Fran Ariel te voy a olvidar aun que en el puesto numero 13 esta semana nos encontramos con Maui Ricky Obion de Drums sigo buscandote sigo buscandote no sé. pero yo sigo buscando sigo buscando a ti en el puesto numero 12 esta semana nos encontramos con Tini bésame junto rey en el puesto junto rey y hace un ratito nada más escuchábamos en el puesto número 11 pedíamos de boca a boca Camilo de olavio no querían soltar Pablo Alborán el mismo aire no podemos respirar el mismo aire Todo esto a los hermanos voces de lunes a viernes en las20másvotadas.com Y seguimos avanzando, seguimos avanzando, llegamos a la mitad del ranking Llegamos al puesto número 10, estamos en la mitad Puesto número 10 que viene con descenso de dos lugares, es decir, semana pasada puesto número 8 Hoy 10 para Marcela Morelo, Camilú, esto es Dicen Puesto número 10 Puesto número 10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 Hasta que llegue tu verdadero amor entonces ves la belleza que vive oculta a tu alrededor ah, diเซ que te cambia la cara que se trasluce el alma y divisa en las nubes Si esto ocurre, seguro se vuelve más fuerte el amor, y que nunca jamás se podrán separar. Pasan buenas cosas cuando dos personas se desmantan. el alma y vivis en las nubes cuando alguien te ama. Ah. Dicen que me veo distinta, que me brillan los ojos y me ahogo entre risas cuando con Dicen Mercedesia Marcela Moreno junto a Camilo en el puesto número 10. Hay algunos miserables. Y esto que estamos escuchando, egoísmo, hay distancia Es lo nuevo. Y hay un pueblo que esto levanda 21. Se llama Ganaremos. Gracias a tus votos, te tengo que contar que Banda 21 está ingresando al ranking, está ingresando al puesto número 29. Así se completa la sección de ingresos, entonces puesto 28 para Kiro, todo será el mejor puesto número 29 para Banda 21, ganaremos y puesto número 30 para Cristian Castro cuando vuelva a la vida. Estos artistas ya están adentro del ranking. Ahora todo depende de vos. Desde el lunes a votar para ver qué hacemos con estas canciones, llegan al podio o no llegan, en qué puesto lo dejamos todo esto lo armás vos en las 20másgotadas.com ¿La Escuchamos un poquito. Lo nuevo de Banda 21, ganaremos. De quitarnos de reírnos, de soñar otra vez, ganaremos la batalla ya. Y en un canto de alegría a escuchar a Banda 21 haciendo así baladas, cambiando un poquito del cuarteto, ¿no? Estaba muy bueno, muy buena esta nueva versión de Ganaremos. La nueva canción de Banda 21. Te tenés que meter y votarlo en las 20másbotadas.com desde la aplicación para Android o en la página de la radio. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el número 1. Eh, atención, esta canción que vamos a escuchar ahora en el puesto número 9, la semana pasada estaba en el podio, estaba en el puesto número 3. Puesto número tres Hoy suena en el puesto número nueve Ellos son Jessy y Joy Lo es nuestro idioma Puesto número nueve Ok Afuera suelta la cadera siente el ritmo de esta canción cariño fuera suelta la cadera siente el ritmo de esa canción cariño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 dice Amor es nuestro idioma baby La música de Jesse Joy es nuestro idioma Sonando en el puesto número 9 del ranking de esta semana y nos vamos a quedar ahí nos vamos a quedar en el puesto número 9 vamos a volver a hablar de nominados artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar Ya escuchamos a Vered aún me amas escuchamos a Camilo Para el amor, escuchamos a la oreja de Van Gogh, te pareces tanto a mí. Ahora a quien vamos a nominar es a Gracie. Gracie que saca esta nueva canción, se llama Los Consejos. Te recuerdo, todas las semanas te presentamos seis nominados. De esos seis, el próximo fin de ingresarán los tres más votados. Así que escuchá, esto es lo nuevo de Gracie, entonces titulado Los Consejos. En el baú de los recuerdos, donde guardo las cosas que no se olvidan. Ay estás tú mi vida Ay estás tú mi vida Mamá me dijo ten cuidado porque se pierde lo que un día se ha de después Cuanta razón tení mi Cuanta razón tenía Duele que Es nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Prende una velita mi santo este que no aguanto me da le tanto de la risa el llanto pasar pensando que salejos el día que vuelvas Mis amigos dicen que no es pa' tanto, que amores hay tantos, que mientras tanto sigue evitando caer. Pero sigo chocando con la misma piedra. Te juro que este golpe nunca lo vi venir y no he podido ni dormir. Pensando en que te perdí, hay cosas que nunca te di yas arde pa' decir. Te di donde doli y me dolió mas a mi duele quererte. Y tu. che nunca quando duel nel love con se es que nunca es cuando duelen los consejos. Las 20 más votadas, todos los fines de semana, Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. Estás escuchando las 20 más votadas. El ranking de La Rayo como todos los fines de semana que ahí escuchamos a Vicentico No sé bien qué día es hoy. Esto es vaso vacíos. vasos vacíos, vasos vacíos. Como las ceces en 5 minutos para ti. Te tengo que contar que Vicentico hoy está ascendiendo 5 lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 39 y hoy puesto número 34, puesto número 34 para Vicentico con esta nueva versión de vasos vacíos. Seguimos en la cuenta regresiva hacia el número 1. Estamos en el puesto número 8 y hablamos de descensos, descensos de 3 lugares, es decir, la semana pasada puesto número 5, hoy puesto número 8 para David Fal Aitana, si tú la quieres. Puesto número 8. Si ella te quiere tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo tendrás la suerte que solo tienen algunos locos si ella te quiere qué suerte tienes si ella te quiere, si ella te quiere verás el mundo en el espacio bajo su foco tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una, una dirección. dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere, se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, ella te quiere. Nunca que en la distancia Os apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Se ha visto un gato con tanta suerte si tú la quieres y ella te quiere Él es la fe de cualquier sueño está en su boca tú la quieres. Y eh, estamos escuchando lo nuevo de Carlos Vives. Se llama Hechicera. Junto a Jessy Reyes. Hechicera. Tengo que contar que hoy Carlos Vives está descendiendo 10 lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 13, hoy se ubica en el puesto número 23 con Hechiquera. Está necesitando de tus votos. Como todos los artistas del ranking esto es así, mientras vos los más los votás eh ahí más chance de que lleguen al podio obviamente y si no lo votás lamentablemente hay artistas que abandonan el ranking así que metete y votá de lunes a viernes en las 20 más votadas.com la aplicación para Android las 20 más votadas y a través de la página web de la radio además además de votar sabés que durante toda la semana puedes revivir el programa esto que hacemos en vivo para vos lo puedes revivir en cualquier momento del día en cualquier momento de la semana a través de la web a través de la aplicación o buscándonos por 10.000 formas diferentes. Estamos a través de Spotify, la aplicación número 1 de música, en Google Podcast, estamos por todos lados, así que en la web te encontrás todos los links para seguirnos, las20másbotadas.com. Seguimos avanzando, llegamos al puesto número 7 del ranking, puesto número 7 que se mantiene al igual que la semana pasada. Nos encontramos con los chicos de Mia junto a Maui y Ricky haciendo una y mil veces. Puesto numero 7 Suena mía uh, una una una mil veces uh. Tú siempre me llamas para decir que te pienso en mí y si me reclamas sé que en el fondo yo te hago feliz Oh, si te peleamos pero son no importa Tengo mis pero la soportas y si no me llamas no lo no, no, no. no dejo de pensar en ti yeah. aunque lleguemos a Si la palabra se nos queda corta, yeah. tú y yo resolvemos con beso de sobra. Y aunque llegue más a manos, yo yeah. te vez... No es amor. Olvídate. Junto a Juan y Rafa sonando en el puesto número 6 de esta semana, el mayor ascenso. El mayor ascenso de esta semana para los chicos de Olvídate, que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 38. Hoy con el puesto número 6 con No es amor. Si te gusta la música de Olvídate, hay que seguir bailando. ¡A bailar! Y hay que seguir votando. En las20másbotadas.com Además, no te pierdas la entrevista exclusiva que tuvimos esta semana Con los chicos, con Nico, con Ashley La podés revivir en las20másbotadas.com Ahí encontrás un link que dice audios Vas a la parte de entrevistas Y así podés escuchar la entrevista exclusiva que tuvimos el miércoles acá en la radio con Olvídate ¡Gracias! Antes escuchamos el puesto número 7, donde nos encontramos con Mia, una y mil veces junto a las chicas de Mau y Rique. Segue las rutas claras para ganar que mis pies. Seguimos avanzando, seguimos acercándonos al podio. Llegamos al puesto número 5 de esta semana y se enciende la Lara Podio, se enciende la Lara Podio, porque la semana pasada esta canción estaba en el puesto número 2. Hoy, puesto número 5, él es Carlos Rivera. Ya pasará Puesto número 5 Entenderé que mientras siga vivo Habrá un camino de un solo sentido Perdóname Olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin duda, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasara la tempestad Traerá la calma y lo que hoy duele sanara Ya lo veras que este final Será el principio y lo mejor podrá pasar Y volveremos a empezar Y volveremos Dicen que si la noche Es más oscura Es porque pronto Habrá una nueva luna Sin duda Sé que puedo aguantar Sé que puedo Volver a empezar Y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 de volver a empezar oh ya pasará la tempestad traerá la pasará la tempestad y volveremos a empezar. Nos decía Carlos Rivera en el puesto número 5. Y ahora qué? Y ahora qué? Es lo que se pregunta Carlos Vauter. La semana pasada Carlos Vauter se ubicaba en el puesto número 18. Hablamos de descensos de 9 lugares y hoy se ubica en el puesto número 27. Tantos desayunos en la cama Como yo te amaba, quien te amaba Tu recuerdo sigue aquí a mi Puesto mío, número 27 esta no semana Para Carlos Baute y ahora que hablar más vos, de lunes a viernes en las veintemajotadas.com y vamos a volver a hablar de nominados eh, tenemos a Beret, tenemos a Camilú, tenemos a Gracie, tenemos a la oreja de Van Gogh, ahora quien vamos a nominar es a David de María que saca esta nueva canción, se llama La Llama escuchala y si te gusta entonces a votarla sabemos que de los seis, el próximo fin de ingresarán los tres más votados Música Cuando me eliges yo me siento diferente Como una sola historia entre un millón de gente Cuando me tocas con tu forma de mirarme Después de habernos enfrentado en mil batallas Esta vez no nos quedaremos con las ganas Se que me puedes, no me cuentes el final, solo por ti se para el tiempo, solo por ti se para el tiempo. No puedo esperar ni un minuto más Hoy quiero encontrarme contigo No podré esperar ni un minuto más Contigo Si sí, Contigo Yeah Que solo vivo para imaginarte No te entretengas que llegamos tarde Que solo vivo para imaginarte Mi corazón de hielo está que arde Y sé que me Esperar un minuto más, Hoy quiero encontrarme contigo. No puedo esperar ni un minuto más contigo. Sí, contigo. Hello. Aclaremos dokures. Demonocha estúpida. Soyna Shakira. Anuel Doble. ¿eh? Esto es me gusta. La semana pasada Shakira se ubicaba en el puesto número 36, hoy desciende 3 lugares y se ubica en el puesto número 39 del ranking. Están necesitando de tus votos Recordá que esto lo armás vos De lunes a viernes en www.las20masvotadas.com O desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas Me gusta Así que si te gusta Shakira Si te gusta la música de Anuel A votarlos www.las20masvotadas.com seguimos avanzando, llegamos al puesto número 4 y mirá como cambia esto semana tras semana, la semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking, ingresaba al puesto número 27, hoy ya se ubica en el puesto número 4 gracias a tus votos el es Daddy Yankee, junto a Sion y Lennox, Play and Skill esto es Bésame Puesto Número 4 Mamacita Sick-a-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum oh, <laughs> que el taditadit la dice anche pesame puesto numero 4 de esta semana cómo cambia esta semana a otra semana gracias a tus votos ¿no? Pensar que la semana pasada esta canción estaba ingresando ingresando al ranking en el puesto numero 27 y hoy ya se ubica En el puesto número 4 Casi, casi está en el podio Y estamos ahí, estamos en el podio Pero te voy a dejar ahí, te voy a dejar sufriendo un ratito En un ratito nos vamos a meter al podio Pero antes vamos a hablar de nominados Nuevamente, lo tenemos a Beret Tenemos a Camilú, tenemos a David de María Tenemos a Crazy Y tenemos a la oreja de Van Gogh Nos falta un quinto, una sexta, un sexto nominado. En este caso a quien vamos a nominar es al maestro Alejandro Fernández, que lo estamos escuchando de fondo con este clásico, se me va la voz. Alejandro Fernández que saca esta nueva canción se llama Hasta en mis huesos. Escúchalo y si te gusta entonces a nominarlo, a votarlo. Así se completa entonces la sección de nominados. Tenemos los 6 nominados. El próximo fin de Todo Depende de Vos, el próximo fin de ingresarán los tres más votados. Sexto nominado Alejandro Fernández, hasta en mis huesos. nuevo de Alejandro Fernández hasta en mis huesos nominado entonces para ingresar al ranking así se completó la sección de nominados Alejandro Fernández, Beret, Camilú David de María, Greicy y la oreja de Van Gogh el próximo fin de, de estos seis ingresarán los tres más votados así que metete a votar durante toda la semana en las20másvotadas.com Ahora sí, damas y caballeros, llegamos al podio, llegamos a las 3 más votadas. Puesto número 3, que viene con ascenso de un lugar, ella es Aitana junto a Raik haciendo Enemigos. Puesto número 3. Prometías una noche no volverte a ver porque sé que no me convienes es que tus mentiras nunca las voy a creer pero es que no sé lo que tienes vivo pensor que a mí me creer todas tus promesas vacías las mentiras no en a running party forever todo lo que tú me escondías cuando ya que las llega a creer, pero es que no sé lo que cuando ya te había olvidado tú llegas en el pasado. Yo no sé por qué no Así abrimos el podio, así abrimos los 3 más votados de estas 40 canciones que te me ha parado dar en las 20masvotadas.com Aitana Raix que esto es enemigos de milado. Puesta número 3 esta semana para Aitana. Amigos, te prometo Todo estaré más de vos. Me guarda seguirnos también en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, buscanos las 20 más votadas y allí estamos en contacto durante toda la semana. A través de las redes sociales. Mis niñas también. Mi niña se llama esto. Siempre serás mía. La voz inconfundible de Ozuna. Una mujer. Siempre me preocupo. Te tengo que contar que lamentablemente Ozuna está abandonando el ranking. Sí, lamentablemente Ozuna esta semana se ubicó en el puesto número 41 con mi niña y abandona el ranking. Y otros artistas que hoy están abandonando el ranking lamentablemente son los chicos de Cavas Siempre es una de los dos Amor y traición Abandonan el ranking esta semana Ozuna, Yera y Cabas Con esta canción, Amor y traición Y pierdo el control Ubicándose en el puesto número 43 del ranking Lamentablemente esto es así Son 40 artistas los que tienen que estar Y quienes queden afuera Tranquil, a no desesperar que apenas Saquen una nueva canción, las vamos a volver a nominar Para que puedan ingresar no más al ranking de la radio. Siempre hay amor y traición. Le pido adiós. Seguimos en el podio, seguimos seguimos en los 3 más votadas de estas 40 canciones. Llegamos al puesto número 2 y hablamos de ascenso de 13 lugares. Atención, la semana pasada puesto número 15. Hoy, puesto número 3 para Lucho. Sí, él es Luciano Pereira me enamoré de ti en esta versión junto a Lang Lang puesto número 2 tenua versión de me enamoré de ti Estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciéndote como siempre por estar ahí del otro lado. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles. Nico Alfaro en las locuciones. Manu Valenzuela en las ediciones. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Recordá que votás de lunes a viernes en las20másvotadas.com, en la aplicación para Android, las 20 más votadas, y también a través de la web de la radio. Nos reencontramos el próximo fin de con las 20 más votadas y durante toda la semana con solo éxitos. Recordá que podés revivir este programa en cualquier momento del día, en cualquier momento de la cena humana, a través de la web, a través de la aplicación y buscándonos en Spotify como Apple las 20 más votadas. Nos vamos con el puesto número 1 que mantiene su lugar al igual que la semana pasada. Ella esa Lali, lo que tengo yo. Chao, hasta la semana que viene. Puesto número 1. Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti. El profe problema sum